Saludos, radioescuchas. Bienvenidos a una nueva entrega de Enfoque. Les saluda el politólogo Emilio Méndez. Nuestro programa llega a ustedes gracias a la cooperación entre el Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Radio Nacional 101.5 FM. Les recuerdo también que pueden buscarnos en Facebook con el usuario Enfoque CR. Hoy tenemos el agrado de contar con una invitada que es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica desde 1979, actualmente es asesora parlamentaria y formó parte del equipo fundador de la Defensoría de los Habitantes, la licenciada doña Rita Maxera Herrera. Bueno, buenos días y muy complacida ¿eh? de poder hablar en este programa sobre un tema que realmente es de vital interés para todas las personas que habitan este país. Muchas gracias. Con respecto al tema, entremos de una vez en, en materia. La ley de la jurisdicción constitucional. Podemos empezar definiendo conceptos, algo introductorio para que los oyentes se ubiquen en este tema que no todos manejan a la perfección. Primero, ¿qué es la jurisdicción constitucional? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este tema? Bueno, en primer lugar creo que si hay un tema jurídico que la gente... Eh, que camina por nuestras calles, conoce e identifica, es la Sala Cuarta. Es la Sala Cuarta para bien, la Sala Cuarta para mal. Esa es la jurisdicción constitucional, la Sala Cuarta. Es un órgano dentro de la Corte Suprema de Justicia que se creó en 1989 y que tiene como finalidad hacer realidad eh, los derechos consagrados en la Constitución y que todas las actuaciones de los poderes públicos se adecuen a lo que dice la Constitución. Y cuando digo hacer realidad, eh, no significa que la Sala Constitucional hace cosas, sino que indica que debe hacerse. O sea, es realmente la tutela judicial efectiva, donde puede recurrir cada ciudadano y ciudadana de este país ...a solicitar protección judicial eh, para sus derechos. Esto es eh, un cambio fundamental de la organización del Estado costarricense. Que muchos no lo ven así, pero cuando uno eh, analiza eh, lo que dice la Constitución... ...lo que dice la Ley de la Jurisdicción Constitucional el 1989, la creación de la Sala es un parteaguas total. en ¿Eh? Decirle al país ¿eh? que estábamos optando por el Estado Constitucional de Derecho, que sobre la ley estaba la Constitución y que la Constitución no era un conjunto de, ¿eh? de promesas, sino que era directamente operativa. Y que las personas podían recurrir a ella para pedir que sus derechos se hagan efectivos. Y las y los costarricenses la usaron. Unos para pedir el derecho a la salud, otros para pedir eh, un aula para un niño con discapacidad, otros para que no se contaminara más un río y así, así, hasta para las cosas más importantes de la política o del sistema político costarricense las mujeres logramos mucho con la sala es constitucional un lugar a donde uno va sin abogado donde uno puede presentar un recurso en una hoja corriente y sin utilizar terminología jurídica y eso se resuelve entonces realmente para Costa Rica en La sala constitucional ha sido la consagración, diríamos, el concretar ese principio de derechos humanos que es la tutela judicial efectiva. No todo se resuelve, no todos le hacen caso a la sala, pero la ciudadana y el ciudadano común de a pie sintieron que tenían un lugar donde podían recurrir y eso es acceso a la justicia. Eh, muchas veces no contentos con lo que se resuelve pero nos oyeron ¿eh? entonces esa es la sala constitucional en término o vista desde la gente desde el punto de vista jurídico la sala constitucional es un, una mezclatica ¿eh? y esto es muy importante porque se hizo dentro de la corte ¿Eh? la, los modelos de justicia constitucional paradigmático España, Italia tienen con, eh, salas constitucionales o cortes constitucionales fuera del poder judicial y acá eh, se hizo adentro ventajas bueno, que ya teníamos una organización judicial consolidada un presupuesto asignado constitucionalmente un porcentaje del presupuesto nacional ya había una infraestructura que permitía encajarse y funcionó sin embargo creo que ha producido algunos roces y algunos que todavía deben resolverse, ¿eh? como si va a privar en la resolución de la sala primera o de la justicia constitucional en el caso Cruzitas, etcétera etcétera Pero ha traído algunos roces porque cuando uno analiza las funciones y atribuciones de la sala, se da cuenta que la sala está por encima. A pesar de estar adentro, es un órgano que tiene bajo su supervisión constitucional a todos los órganos del Estado. Y si bien no revisa sentencia salvo en el caso del recurso de habeas corpus, la misma ley, la misma constitución, le atribuye la competencia de resolver los conflictos entre poderes. Quiere decir que si resuelve los conflictos entre poderes, eso está por encima. Y eso le ha traído problemas también con la Asamblea Legislativa. Ahorita podemos profundizar sobre este aspecto de la Asamblea y qué motivó a presentar esta reforma. Eh, en el caso de la Asamblea Legislativa, porque no hay que decir, la reforma a la ley de la jurisdicción la propone un diputado, un diputado Fishman, recién iniciado este periodo constitucional, tiene un fundamento... Diríamos engañoso, ¿eh? porque por un lado plantea evidentemente un hecho que es notorio, que es que la sala tiene mucho trabajo, ¿eh? y de verdad lo tiene. No porque la sala se meta donde no deba, sino porque a la sala recurre la gente. ¿Por qué recurre la gente? Porque las instituciones competentes para dar solución a los problemas no la dan. Entonces, en vez de solucionar el problema de la omisión de las instituciones, pretendemos disminuirle el trabajo a la sala, lo que significa, en parte, limitar el acceso a la tutela efectiva. Entonces, ¿cuál es? Eh, hay que solucionar el problema de mucho trabajo Se proponen soluciones, unas van, otras no van, después vamos a ver los resultados. Pero, por otro lado, ¿eh? y para usted que es politólogo esto es importante, el argumento es la judicialización de la política. Un tema que hoy está en todas lados. Eh, la, la teoría de la ciencia política. Yo no sé, eh, para mí, La judicialización de la política podría ser una etapa superior de la democracia, no simplemente un problema de la democracia o de la independencia de poderes. Pero uno, a través de la discusión, de las propuestas, ve que lo que se quiere es que la sala no se meta a controlar lo legislativo. Entonces, cuando uno va viendo lo que se trata de eliminar, sabe que lo más importante en ese proyecto de reforma no es ahorrarle trabajo a la sala, sino dejar claro que el poder legislativo es el primer poder de la República y nadie le puede venir a decir qué hacer. Eso es... Uno es el discurso aparente y otro es la finalidad. ¿Y con la reforma? ¿Qué pasó? Bueno, esto entró en el 2010 y empezaron a comparecer los, los magistrados, algunos teóricos del tema y el proyecto empezó a tambalearse porque las soluciones para el trabajo o para disminuir la, el atascamiento No son las mismas soluciones que para decirle a la sala, usted se queda dentro de la Corte y ojo con eh, opinar sobre un camino público porque usted entorpece eh, la labor del poder legislativo, pero sobre todo entorpece la labor del Ejecutivo. Y la sala convierte o es una de las causas de la ingobernabilidad de este país el proyecto entonces pasa uno pasa acá con muchas cosas casi un año de, de congelamiento ¿no? pero entremedio aparecen los notables un grupo de personas muy respetados algunos exalumnos míos otros compañeros de la facultad que hacen un informe que creo que ustedes conocen ¿no? Bueno, por el momento tenemos que ir a una pausa, así que no se despeguen del Radio Nacional 101.5, el programa Enfoque. Ya regresamos con doña Elvita Maxera. Estamos hablando de la jurisdicción constitucional. Ya volvemos. Enfoque. Radio Nacional de Costa Rica, ahora también en su teléfono Android, solo tiene que ingresar a www.sinar.go.cr o también en Google Play y buscar la aplicación. Oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano a la tecnología. Poder.cr Su alternativa de análisis político. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta. Gracias por mantenerse en sintonía de Radio Nacional. Estamos en Enfoque. Para quien recién sintoniza, hoy nos acompaña la licenciada Rita Maxera, asesora legislativa y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. El tema que discutimos el día de hoy es la jurisdicción constitucional y en el primer bloque del programa empezábamos haciendo una recapitulación de qué entiende la gente y qué se entiende en general por la jurisdicción constitucional, uh -huh. donde la sala constitucional juega un papel central en este tema. Uh -huh. Además... Eh, nos mencionaba doña Rita que en este periodo de gobierno en la asamblea legislativa se introduce una reforma a la ley de la jurisdicción constitucional y nos comentaba antes de irnos a la pausa doña Rita que eh, en este proceso de discusión de esta reforma en el conocido informe de los notables se presentaron también observaciones hacia este tema Y retomamos la discusión en este punto, así que continuamos con doña Rita. Muy bien, bueno, como decía, el grupo de los notables, o sea, el grupo que produce el informe gubernamental sobre gobernabilidad democrática, analizan o determinan ¿eh? como uno de los factores eh, de ingobernabilidad eh, ciertas actuaciones de ...de la Sala Constitucional. Y por lo tanto... ...ahí proponen... ...algunas reformas puntuales. Una es... ...que cuando uno presenta... ...un recurso de amparo... ...que es el recurso más utilizado... ...por el cual... ...uno reclama la violación... ...de cualquier derecho... ...que no sea la libertad... ...derecho constitucional... ...derecho humano fundamental... El acto que uno impugna no sea suspendido, que siga produciendo sus efectos, salvo que eh, se demuestre que lo que podría causar es irreparable. Es el principio al revés. ¿eh? Uno ahora va a la justicia constitucional y en principio el acto que uno reclama queda suspendido, salvo al revés. Que se compruebe. O sea, de una suspensión automática se plantea eh, lo inverso. Sin embargo, eh, este tema fue uno de los más discutidos, terminó aprobándose la reforma en ese sentido, pero no tan drástica como la lo proponen los notables. Las diputadas Carmen Muñoz, la diputada Carmen Granados y el diputado José María Villalta, que firmaron el dictamen oponiéndose a esta reforma, mantienen la norma actual. Eh, sin embargo, eh, creo que es un tema que todavía está sujeto a discusión y que podrían en el plenario... Eh, llegarse a una, eh, a una solución intermedia. O sea, lo que salimos, no contentos, pero no tan decepcionados, porque no fue tan drástica como la propuesta eh, de los notables. Ese es un punto y este es un punto que toca a la gente, porque la gente, como lo dije antes, recurre al recurso de amparo No porque se le ocurra, no porque tenga ganas de demandar, sino porque hace rato que está demandando algo, exigiendo algo y no se cumple. Por ejemplo, los temas en educación, ¿eh? el acceso de los niños y las niñas de este país a la educación. Eso no tendría que llegar nunca a la sala, pero ¿por qué llega a la sala? Porque la señora va a la dirección regional, la señora va... a Eh, a un montón de instancias y nada se le resuelve. Y las clases empiezan y el niño necesita ir a clases. El otro tema de los amparos muy controvertido es el de las listas de esperas de la caja. Hasta que al final la caja ahora, en la sala, emitió un criterio estructural porque reconoció que ¿Eh? la lista de espera ocasiona un estado de violación de derechos que puede hablarse de un estado de situación inconstitucional. Bueno, lógicamente. ¿eh? Nadie quiere que una persona con un recurso de amparo pase por arriba de otra que tiene prioridad, pero lo que hay es que solucionar el problema ¿eh? de las listas de espera de la Caja. Claro, lo ideal sería que cada uno cumpliera, que toda la justicia fuera pronta y cumplida y que solo llegaran a la, a la sala las grandes violaciones ¿eh? a los derechos constitucionales. Llega a lo cotidiano porque hay incumplimientos. El otro tema ¿eh? discutido acá y que tiene mucho que ver con el día a día y que tiene relación con el amparo, es siempre los derechos ambientales y acá no puede haber mucha reforma porque la, la misma ley la misma constitución garantiza ¿eh? el derecho al estado al, a la salud eh, a un estado ecológicamente a un ambiente ecológicamente equilibrado y dice que toda persona debe contar ¿eh? con un recurso Eh, accesible, que es en lo que dice la Convención Americana. Entonces, eh, a mucha gente el reclamo de los derechos ambientales le preocupa, los chancletudos ambientales, eh, pero los derechos ambientales han sido realmente, eh, en la mayoría de las ocasiones, bien defendidos por la sala. Otras veces, lógicamente, No se logra, pero eso es eh, un tema eh, candente. Meterle límites ahí sería violar la Convención Americana, la Constitución, eh, los temas indígenas, la consulta indígena, si eso retrasa eh, un proyecto hidroeléctrico, etcétera. Ahí hay un cúmulo de cosas que evidentemente... No lograron reformar, pero que uno ve que está eh, en la discusión. El otro tema, el tema de la consulta legislativa, facultativa, es un tema eh, que tienen que discutirlo en el plenario los diputados y las diputadas, porque es un derecho de ellos. En mi opinión, no soy diputada, es que ha sido importantísimo porque ha detectado vicios de, de, o roces con la Constitución que pudieron subsanarse a tiempo. Si eso es una injerencia del poder de la sala sobre el poder legislativo y se sienten invadidos Ah bueno, ¿eh? esa es otra cuestión. Pero el argumento del retraso es mentira. Porque la sala constitucional dura un mes para resolver, los vicios de procedimiento se subsanan la mayoría y las veces, las pocas veces que un proyecto se ha retrasado por la consulta es porque ha vuelto varias veces y lo tuvimos que aguantar. Una de esas es la ley de penalización ¿Por qué? Porque había un grupo de diputados acá en el periodo 2002-2006 que no querían que la ley saliera. Y ahí no la sala no viene a meterse, la sala se mete cuando los diputados le piden eh, que opinan. Lo que se logró es que no se eliminara la consulta legislativa facultativa, pero sí se aumentó eh, a 15 eh, diputados. ¿Eh? O sea, 10, como tiene ahora, y 15 en el, en el dictamen, ¿eh? que no sabemos si será aprobado o no. Eh, 15 hoy en el multipartidismo es difícil. Nadie tiene de la oposición 15 diputados. Entonces, eh, 10 ya es mucho para algún eh, partido, 15 es difícil para toda la oposición. Entonces, bueno... Eh, hay que mirarla. El tema eh, de... Um, ustedes saben que todavía está... Bueno, usted es muy joven, pero lo vivió. El tema del TLC. El tema de la consulta eh, eh, de todos los proyectos de la agenda de implementación. Bueno, eso está muy reciente. Y muchas de las cosas que acá se discuten tienen nombre y apellido. Entonces, ¿por qué tardó tanto eh, la ley general de telecomunicaciones? No tardó tanto. Una ley como esa en un año estaba aprobada, con consulta y todo. Consulta favorable, para ellos, para nosotros. ¿eh? Digo nosotros los que hicimos las consultas eh, facultativa Entonces, eh, realmente creo que ahí el... El, el tema del, diríamos, del alargamiento de los procesos judiciales no está en la sala. Está en que el multipartidismo hoy son muchas voces de la Asamblea. ¿Eh? Y esa es la realidad costarricense. El bipartidismo era más fácil de manejar. ¿Eh? Pero ahora en ¿eh? nadie tiene mayoría, ni siquiera el partido mayoritario, Y todo lo otro, ¿eh? entonces, se le atribuye ¿eh? a la sala. Si eso es obstruccionismo y no verlo realmente, y creo que incluso muchos de los argumentos esgrimidos por los reformadores o los que pretenden la reforma, fueron desvirtuados por los números de la sala y con eso no quiero decir que todos los integrantes de la sala sean unánimes en su posición pero sí las estadísticas de la sala demostraron que muchas de las eh, premisas sobre las que basaban su reforma eh, no correspondían a la realidad de los datos duros ¿Eh? entonces eh, creo que lo que quedó ahora es menos malo que lo de los notables, menos malo que el proyecto original, ¿eh? pero que todavía hay espacio ¿eh? en el plenario legislativo, ¿eh? a raíz de que falta un periodo de mociones de fondo vía artículo 137, que son las mociones de fondo que se ven en el plenario, para volver a discutir algunos puntos álgidos. ¿Eh? Y ojalá nos basemos sobre todo en eliminar esos eh, supuestos de ingobernabilidad. Y bueno, yo lo digo siempre, yo cuando analizo la sala eh, no tengo otra perspectiva eh, que los derechos de la gente, de la que camina por la calle. ¿Eh? y le toca a otros, digo, o, o también, ¿eh? uno puede enfocar estas cosas desde el atascamiento judicial, pero yo no puedo reformar una institución ¿eh? como esta si no la veo desde la perspectiva de lo que ha significado ¿eh? para el avance de los derechos humanos en Costa Rica. Bueno, para concluir, doña Rita, ¿qué esperar entonces en el desarrollo de, de la discusión de esta reforma? ¿Qué esperar en la comisión y luego en el plenario de, de, de esta reforma? Bueno, esperar? ya ahora le toca plenario con las mociones, volvería a comisión y en la comisión en las mociones van a correr el <ríe> creo que el mismo destino que antes. Lo que es interesante es lo que podría suscitarse en el plenario en dos o tres temas fundamentales digo lo de las medidas cautelares o en dos fundamentales en cuanto a medidas cautelares en el recurso de amparo y en el tema de la, de la consulta legislativa ¿Eh? decir bueno a raíz de alguna moción que no sea aceptada que se reitere provocar una discusión entre 57 diputados y diputadas y no solo los 9 que conforman la comisión de jurídicos uh -huh. ¿Sí? bueno ya veremos cómo se desarrolló <risa> esta discusión bueno. y veremos los resultados, esperemos próximamente Bueno, ya llega la hora de despedir el programa bueno. Le agradecemos a doña Rita Maxera Asesora Legislativa Profesora de la Universidad de Costa Rica Por habernos acompañado este día También hay que agradecerle al equipo de producción A Carolina Medina omaña Periodista Radio Nacional Y Eugenia Aguirre Politóloga y coordinadora del programa De nuevo un agradecimiento a doña Rita Bueno, muchas gracias Y yo lo que quiero es Y sobre todo Gracias ...plantear la necesidad de involucrarse en esta discusión. Uno lo hace con el grupo de sus estudiantes... ...pero quizá un tema como este no tiene la repercusión en la discusión... ...que puede tener otro tema, cuando esto es patrimonio... ¿eh? ...de todas las personas que habitan este país. Claro, por supuesto. Por supuesto. Bueno, nos despedimos ahora sí, invitados de una vez a sintonizar el programa Enfoque por los 101.5 FM Radio Nacional. Se despide el politólogo Emilio Méndez. Buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.